El primer municipio, a ver, escúchenlo bien, el primer municipio hace este desafío de construir con su platita. Todos los alcaldes han pedido, preguntan a O'Arne, no tiene hospital de segundo nivel. Está pidiendo auxilio al presidente Evo para construir un hospital de segundo nivel. Que que somos similares en el manejo de la plata. tenemos Casi tenemos el mismo techo. Pregunten a otros municipios, no tienen compañeros Y nosotros estamos haciendo un desafío grande ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros abuelitos, nuestras mujeres Nuestros comerciantes, nuestros mototaxistas Acudan fácilmente al hospital Eso es el objetivo Montero va se va a transformar a lo grande en, en salud, compañeros Yo quiero decirles Aquí nuestro diputado quisiera que le agradezca en nombre del gobierno municipal al presidente. Hospital de tercer nivel en plena ejecución. Hospital de segundo nivel nuevo. Nuestros centros de primer nivel fortalecidos. Entonces vamos a hacer modelos en la salud a nivel de Santa Cruz, compañeros. Porque solo he visto yo, solo he visto... Eh, a los municipios esperando que caiga, esperando que llegue. Jamás han querido poner un desafío. Entonces, hermanos, quiero decirles de que la plata cuando se administra bien, centavo a centavo controlando así como entra, igual alcanza para muchas cosas, compañeros. Y va a seguir alcanzando. Alguien decía, recurso humano, es cierto. Es cierto, podemos tener debilidad. Eso es lo que tenemos que sentarnos con el Ministerio de Salud. Hoy estamos firmando el contrato de la ejecución pero la aprobación del proyecto va a ser a través del ministerio de salud quiero decirle es un largo camino para construir hospitales no se construye como cualquier casa tiene que ser aprobado por la por el ministerio de salud quizás supervisado por la organización panamericana de salud porque viene que casi eh, a nivel mundial tiene un un nivel la salud no solamente no se maneja como sea